Shabbat, de gran alegría. Y a l a que está a su lado, Shabbat Shalom. También damos la bienvenida a nuestros amigos de Instagram que estamos transmitiendo en vivo. Para toda la congregación que no puede estar presente, están ellos ahí virtualmente. Y también a todos nuestros amigos que nos ven desde Brasil, de Argentina, Colombia, Perú, Chile.、Eh, Algunos países de Centroamérica, Costa Rica y de España, que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. a b i n u Malkenu, gracias a Shem por este Shabbat, por este Rosh c Hodesh del mes de Adar, ya que estamos preparándonos para las próximas festividades. Gracias a Shem porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es inmensa. Por los méritos de m a s h i a c h Yeshua, sin los cuales no pudiésemos estar delante de tu presencia. Gracias por este Shabbat. Que sea tu palabra, que sea tu dabar en todo momento, Hashem, hablando en u e s t r o espíritu, hablando a nuestra Neshama, y que pueda tocar lo más profundo de nuestro ser y que podamos aplicarlo en nuestra vida, en el día a día. Sea tu bendición en medio de todos por los méritos de m a s h i a c h Yeshua.、Ah, Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Ya、un poco más recuperado, alegre de que pueda estar con ustedes ya compartiendo en este Shabbat y también que pueda、eh, compartir con ustedes la palabra del Eterno de esta para allá. Vamos a estar atentos、Voy、a llamar a su t o r a la más algunos versículos que puedan ayudarme. d i s c ú l p e m e si en algún momento sale algún poquito de tos, aún estoy en recuperación. Pero gracias al Eterno ya mucho mejor. En la Parashá Mishpahín, que es hablar de los decretos,、eh, muchas veces se habla de los diez mandamientos, de las diez palabras, de los diez enunciados que da el Eterno a nuestro pueblo de Israel. Y muchas religiones, muchos credos se quedan en esos diez mandamientos. Y parece que se leyera solamente ese punto, pero lo que está hacia adelante no se lee. Después de que el Eterno da los diez enunciados, las diez palabras, viene la explicación de eso condensado que el Eterno dio de, las diez, de los diez enunciados. Y empieza una serie de decretos, una serie de normas, una serie de leyes explicando justamente ese enunciado, esas diez palabras, esos diez mandamientos que están condensados o que dio al Eterno. Justamente esa explicación o parte de esos decretos es justamente la para allá de hoy. Quiero decirles que cuando leemos el libro de é x o d o el libro de Shemot, no tiene un orden cronológico. Muchas veces pensamos que cuando estamos estudiando、eh, la Biblia, pensamos que tiene un orden cronológico totalmente, y no es así. El orden en el cual está. Escrita la Torah nos da una idea de cómo el Eterno fue transformando al pueblo de Israel y fue dando su、eh, mandamiento, su voluntad, pero no es un orden cronológico tal cual como está escrito, ¿okay? porque muchas veces cuando estamos estudiando decimos, oye, pero esto ya había pasado y esto no, no ha pasado todavía. Y, pero, ¿por q u e esto está más adelantado? ¿Por q u e esto está más atrasado? Simplemente porque no hay un orden cronológico. Y por eso es necesario estudiar. Por eso es necesario preguntar, investigar. Cuando decimos <coughs> el Shema, dice que meditaremos, hablaremos. De su palabra de día y de noche, al acostarnos, al levantarnos, al andar en el camino, y lo inculcaremos, lo enseñaremos, e s、pues、es nuestra responsabilidad, a nuestros hijos. Y eso es clave: enseñarlo a nuestros hijos, tanto físicos como rivales. ¿Para qué? Para que la t o r a la voluntad del Eterno, pueda ser propagada. Puede ser dispersada, puede ser compartida. Ahora, esto que está aquí en el Shema, y en lo cual el Eterno da la Torah a nuestro pueblo Israel, para que nosotros la compartamos, según lo que dice la Torah, ¿acaso es algo diferente de lo que enseñó m a s h í a s y e s h ú a ¿Qué enseñó m a s h í a s y e s h ú a Todos estos mandamientos, todas estas palabras, y l l e v a r l a s Compartirlas, no simplemente que la misión del Mashías era para toda la humanidad. El Eterno tenía a Israel, formó a Israel, creó a Israel, escogió un nombre: Abraham, Isaac, Jacob, formó un pueblo, su hijo, su, su precioso, su, su, su piedra preciosa es Israel. La niña de sus ojos, como dicen también este, los Tejilín. Pero el propósito del Eterno no era solamente Israel, era toda la humanidad. Pero tenía que venir el Mesías, el Mesías esperado, para que su Torah Fuese también impartida, revelada a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la misericordia de e t e r es más alto en sus pensamientos que los nuestros y su misericordia quiere abarcar a toda la humanidad. b a r u j h a s h e m diga b a r u j Hashem porque usted está dentro de esos planes. Y cuando se va al verano c n la Torah, yo de la semana pasada compartía la Parashá también de Yitro. Y hay algo que el Eterno ha puesto en mi corazón. En los tiempos, tuve tres semanas, como bien saben, con, con, con, contagiado de esto que está pasando a nivel mundial. Y fueron tiempos de mucha angustia, de muchos pensamientos en mi vida. Porque. Muchas veces, nosotros como creyentes pensamos, pero por qué esto a mí? Si yo creo en el Eterno, yo sigo sus mandamientos y yo sigo sus caminos, simplemente porque es la voluntad de Él y porque Él quiere que pasemos procesos. Y cuando nosotros pasamos esos procesos, es justamente para ser procesados. Si usted ha pasado una situación de familia, una situación financiera, una situación de salud, d é j e m e decirle que el Eterno nos lo ha permitido para procesar su vida, para procesar sus pensamientos y para que haga un stop, para que haga un alto y decir: Epa, vas muy acelerado, estás en cosas que no debes estar. El Eterno revela muchas veces que. A pesar de que andamos en sus caminos, Él tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Y muchas veces, dentro de esos mismos caminos, tomamos otros caminos. Y el Eterno quiere llevarnos porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. En medio de la angustia de lo que me estaba aconteciendo, porque quiero darlo como testimonio, yo lloré. Yo lloré y estaba angustiado, y yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? Yo, de hecho, pensé en un momento todo lo que iba a acontecer si ya yo no estaba en este mundo físico, en este mundo terrenal. Y cómo yo tenía que preparar las cosas. Y me, y me angustiaba por mis hijas, me angustiaba por mi familia, me angustiaba por mi papá, que también el rabino estaba bastante aquejado con esto. Y. Sentir que debo dejar todo en manos del Eterno creo que es lo más difícil a veces en un creyente, porque en prácticamente entregas tu vida y dices: Dependo de ti, no dependo de medicinas, no dependo de doctores, solamente dependo de tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo continúe, pues entonces las medicinas y los doctores darán en el clavo. Y si no, simplemente porque tú ya me quieres llevar. Y estaré delante de tu presencia dándote gracia. Que nunca dejar este mundo t e e r r nos a l n angustie. Más bien nos debe a l e g a r Porque vamos a estar en la presencia del Eterno. La angustia es porque s í muchas veces. p u e s no por los que vayan a partir. Han fallecido lamentablemente muchos líderes. De iglesias, de congregaciones, han fallecido muchos rabinos en Israel, han fallecido líderes cantantes, pastores, y hay un, un, un pánico, hay un miedo, hay un temor desatado en la comunidad creyente, porque el Eterno ha permitido que se toque la vida de los líderes. ¿Para qué? ¿Por qué ustedes creen? ¿Para qué? Para levantar el liderazgo que hay en las congregaciones. Para levantar a los nuevos líderes. A esa nueva generación que está dormida. Y que está entretenida con las redes, con, la, con las noticias y con todo lo que acontece a nivel informativo. Estamos adormecidos por el Internet. Por lo que nos ofrecen las informaciones. La televisión. Usted quiere revisar cuánto tiempo está conectado. En los teléfonos tiene una aplicación, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter, los que usan Twitter, que ahí aparece cuánto tiempo en un día usted está conectado. Dicen las investigaciones sobre esto que la persona normalmente está entre 2 y 2 horas 45 minutos diarias conectada, en intervalos, por supuesto. Durante todo el día, o sea que ya hay, hay dos horas y pico que ha estado conectado en Instagram en Facebook. Es mucho menos los que tienen teléfonos celulares, más los que tienen computadoras, mucho más. Los que tienen computadora es alrededor de dos horas y media, tres horas, y los que tienen teléfono, una hora y pico. Aunado a eso, está la televisión. Si tiene suscripción de Netflix. Y otro tipo de, de, de transmisiones por internet en sus televisores, se puede decir que en tiempos de pandemia son cuatro horas, cinco horas y hasta seis horas que está conectado. El ATV normal, satelital o de cable o normal del, del aire, este, la transmisión que la persona ve es de alrededor de tres horas a cuatro horas. Si sumamos las cuatro horas, que es lo normal de televisión, más las dos horas y media de Instagram, van seis horas y media, más la hora de Facebook, serían siete horas y media. Siete horas y media. Y nos cansamos por orar cinco o diez minutos. Díganme si eso no es distraer. Al creyente, dígame si eso no es matar y asesinar la vida espiritual del creyente. Muchos dirán: Bueno, yo en Instagram tengo、eh, páginas de, de creyentes y, y de para allá y judía y, y en Facebook también, pero también hay muchas otras cosas que te entretienen. Porque me gusta hablar de eso, porque así como el Instagram, tú estás afiliado a páginas que te hacen crecer, también hay muchas páginas que te distraen ahí mismo. Hay muchas noticias que te distraen ahí mismo. Y muchos tienen su talón de Aquiles con respecto a ese tipo de páginas. Ahora, ¿por qué yo toco este tema? ¿Por qué hablo este tema? Porque justamente. Las distracciones nos alejan del verdadero propósito del Eterno, bendito sea. Cada vez que yo sentía que no me recuperaba, yo decía, Eterno, bueno, tú tienes tus propósitos, tú tienes tus caminos. Y cuando empezó esa recuperación en mi vida, simplemente lo único que salió de decir de mi. Corazón fue gracias, gracias, gracias, gracias, porque uno aprende a apreciar el aire, empiezas a apreciar un nuevo día, empiezas a apreciar las aves que están libres volando, empiezas a apreciar las nubes, el sol, las estrellas de la noche, y te empiezas a dar cuenta de todo el regalo que el Eterno te ha dado. Pero las distracciones del mundo nos hacen alejarnos de esas cosas. Las distracciones que nos ofrece Egipto, el pecado, la yesejará, la, la, la tendencia al mar, hace que nos alejemos de lo que el regalo más hermoso que nos puede dar el Eterno, que es la vida misma. Y mientras estaba pasando este proceso, aprendí a apreciar eso. No es que antes no lo apreciaba, simplemente q u entendí e que apreciarlo de una mejor manera, con, con, con, con cabanada, con concentración, es diferente a、ah, gracias eterno por un nuevo día. No sentirlo, gracias por una nueva oportunidad, gracias por respirar. Gracias porque puedo ver un nuevo amanecer y puedo disfrutar este día. Gracias por tener una nueva oportunidad para poder hacer las cosas bien. Y para poder caminar en los procesos y las metas y los sueños que están dentro de mi corazón. Justamente cuando vemos los decretos, los decretos son, este Mispatín, son los s e c r e s d e c r e t o s del Eterno que l e d a nuestro pueblo de Israel. En las congregaciones de creyentes cristianas o de otras denominaciones se enseñan los diez mandamientos, se enseñan que tú entras dentro de la salvación a través del Mashiach Jesucristo, Yeshua. Y muchas veces es é l transforma tu vida. Sea una persona nueva, sea una persona diferente, pero es la Torah. ¿Acaso quedan solamente los 10 mandamientos? Pues justamente el secreto para nuestro pueblo ha sido los decretos, m i s h p a t i n la explicación de cada uno de los mandamientos. Si yo no envidio a mi prójimo, Si yo no deseo lo que tiene mi prójimo, pues mis p a t i n los decretos me van enseñando qué no debo hacer contra mi prójimo. Y empieza una explicación contundente de cada cosa que puede pasar en el pueblo. El Eterno da una serie de decretos. A nivel social, de cómo nos vamos a mover a nivel social, de cómo nuestro pueblo de Israel iba a tener una sociedad, porque el Eterno, bendito sea, empezó a ordenar e l pueblo de Israel. Y la mayoría de las constituciones, de las leyes humanas, tienen estos decretos. Han venido del Eterno, bendito sea. Por eso es que estudiar la Torah, estudiar la palabra de Dios, nos va a llevar a ser mejores seres humanos, nos va a llevar a ser mejores personas y nos va a ayudar a amar a nuestro prójimo como debe ser. Estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de, de, de insensatez del ser humano, que cada vez comete más errores. Las mismas redes sociales nos muestran la crueldad del ser humano. ¿Cómo puede mostrar en una red social cómo un ser humano mata a otro hombre? Y derrama su sangre. Y eso queda en la mente de los demás. Eso contamina en cierto modo. ¿Mm? Cuando leemos las distintas, o como ya leímos las distintas aliyot, nos dice la primera aliyah, para hacer un resumen, nos habla sobre las leyes del esclavo hebreo y la sirviente hebrea. Nos habla sobre el asesino, el que maldice y golpea a sus padres, para el secuestrador y los daños varios entre los hombres mismos. La segunda, Liyá, nos dice de qué pasa cuando el amo mata al esclavo, los daños entre los mismos hombres, sobre cómo el amo puede dañar al esclavo y cuáles son sus consecuencias. El daño por animales. Por abrir un pozo y no advertir a los demás. Y el daño por animales, también por no advertir a los demás. Y nos habla de los ladrones y todo lo que hacen ellos. La tercera Liyán o s habla sobre el préstamo. ¿Qué pasa cuando prestamos algo? Sobre la idolatría. Nos habla sobre el extranjero, la viuda y el huérfano. Y cómo debe ser nuestro trato para con ellos. Y nos habla nuevamente del préstamo al mismo pueblo. La cuarta l i y a nos da decretos sobre el trato de los jueces. Nos habla sobre las ofrendas, la carne kasher, la que es permitida. Nos habla sobre la justicia, sobre la devolución de objetos perdidos. Si usted se encuentra algo, eso no es suyo. No diga, ay, esto me lo mandó Dios. Que es lo normal, ¿no? <ríe> y nos habla sobre la ayuda al prójimo. ¿Mm? La quinta, a Liyá, nos habla sobre los juicios, sobre la mentira. Nos habla sobre el soborno y cómo el soborno ciega o nubla la visión y la buena decisión de un juez o de las personas honestas. Nos habla sobre el descanso de la tierra que la trabajarás por cuántos años? Seis, ¿Seis años. Seis. Por seis años y al séptimo año le darás descanso a la tierra. Y de siete años en siete años hasta el año 50, como dijo Héctor, también que es el año del Llobel. ¿Mm? Nos habla del Shabbat. Nos habla de la Lashon Hara, del hablar mal. Nos habla de las fiestas, de los sacrificios y de ese mandamiento que hasta el sol de hoy es muy discutido: de la carne y la leche,、eh, no comerla s juntas, ¿no? La sexta Aliyah nos habla sobre la tierra de Israel y sus condiciones, la、eh, las, o sea, las condiciones al tomar la tierra de Israel. Y la séptima, Ali, ya nos habla sobre las advertencias en la tierra de Israel, la conquista de la tierra de Israel, la recepción de la Torah y cuando Moshe sube al monte Sinaí. Ese es un resumen de la para s h a á del diablo. La última p a r t que he estado tocando es sentido de mi corazón, que como hemos estado. Dentro del judaísmo, adentrándonos dentro del judaísmo, viendo la hebrea de nuestra fe, de la cual nosotros hemos creído en un principio a través de Jesucristo, el cual nos fue revelado, que se llama Yeshua h a m a s h i a c y darle un sentido mucho más profundo, profético, del hebreo y de la Torah como tal en nuestra vida, quitando de nuestra vida justamente las cosas paganas, lo que. El mundo nos había enseñado sobre la Biblia, quitando las cosas griegas y romanas que muchas veces pisaban el sentido hebreo y el mismo judaísmo que el Eterno escogió al pueblo de Israel. Y como nosotros somos pueblo de Israel, no somos una iglesia o un Israel espiritual, no, nosotros somos parte de Israel, por la sangre de Mashiach Yeshua hemos sido entrados dentro de los pactos. Amén, Baruch Hashem. Y hace varias parasot, justamente, yo he estado tocando. Yo he estado tocando. Perdón. Yo he estado tocando sobre cada parasá. Y cada vez que nosotros leemos la Torah y cualquier parte de la Torah. m a s h i a c h está presente. Hay, hay un pensamiento equivocado de desprestigiar a m a s h i a c h Yeshua, o de tomarlo como algo inferior por no caer en la idolatría. Pero una cosa es caer en la idolatría. Y otra cosa muy diferente es despreciar la sangre de Machía por la cual nosotros podemos entrar delante de la presencia del Eterno. Son cosas muy diferentes. Y quitarle el mérito a Machía, a Yeshua, es despreciar el regalo más hermoso que nos ha dado el Eterno. Bendito sea. No puede haber oración tanto de pecado, de perdón de pecado, o de confesión de pecado, o de expresión de alabanza, sin que mencionemos a í a s y e s h ú a Porque es el orden que está escrito en la t o r á déjenme decirles. La única forma de que una persona se pudiese acercar a la o r O, o darle gracias al Eterno era a través de un holocausto, era a través de un sacrificio, tanto de paloma como de, de, de, de ovejo o de carnero o también de, de algo vacuno. Tenía que haber un sacrificio tanto de agradecimiento como de confesión de pecados. Y poder dirigirte al Eterno o el sacerdote dirigirse al Eterno. Entonces, si hay una presencia de un sacrificio antes de poder tú dirigirte al Eterno, pues tu oración, tus palabras, tienen, tienen que ir precedidas por los méritos de m a s í a s Yeshua. Y al terminar. La oración también tiene n que estar presente s los méritos de m a c í a h Yeshua, sin los cuales pudiésemos estar delante de la presencia, confesando nuestras palabras al Eterno, bendito sea. Y eso no es idolatría, amigo mío, hermano mío. Eso no es idolatría, porque usted le está dando la gloria al Padre y, la, y el agradecimiento por los méritos de m a c í i a h Yeshua, por los cuales puede llegar. Al Padre. Jesús nunca se robó, se trató de dar la gloria para él, siempre se la dio al Padre. Mas él decía: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Baruch Hashem. Y cuando hemos recibido a Jesucristo en un momento e nuestra vida pasada, cuando hemos recibido a m a s h i a h Yeshua, hemos aceptado su sacrificio, su sangre, como expiación de pecados para poder estar delante de la presencia del Eterno. Bendito sea. Cuando empieza n el r a í o Empiezan a estudiar las enseñanzas de los grandes sabios, de los grandes latinos, de sus interpretaciones, porque son interpretaciones justamente. Empiezan a alejarse e n e s e l sentido por el cual nosotros hemos sido alentados en los pactos y en las promesas de nuestro pueblo Israel. Y ha sido a través de la luz de Jesús. Más aún, muchos. Al haber conocido la Torah, al haber sido entrados dentro de los pactos, han despreciado y han rechazado a Mashiach Yeshua. Por enseñanzas, por doctrina, por decir que su nombre, cualquiera, por tal vez seguir muchas tradiciones judías, donde lo malpusieron, donde dijeron que era un hombre equivocado. Pero déjeme decirle que es el, el Mashiach. Y esta para allá nos habla de Mashiach. Y de lo hermoso el regalo que el Eterno siempre ha querido dar a nuestro pueblo Israel. Y a nosotros, como la humanidad. De que la presencia del f í s i c a en la tierra estaba en Mashiach. El ángel del cual nos habla la sexta l i y a acompáñenme por favor en la sexta l i y a que la leyó Héctor, por cierto, capítulo 23 del libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 23, del 20 al 25. Yo quiero que analicemos esto esto que el Eterno dice, que es tremendo. Miren. El que no le sea revelado a Mashiach en estos versículos es porque, bueno, no quiere que le sea revelado el Mashiach. Dice el 20: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Pero este no es cualquier ángel, ojo. Guárdate en su presencia y obedece su voz. Su voz. Mire, qué tremendo. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. Ojo con este versículo. Si escuchas. Atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré adversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el a m o r r e o el e t e o al ferezeo, al cananeo, el j e b e o y al jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás ninguna de sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Serviréis al Eterno vuestro Elohim, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré la enfermedad de en medio de ti. Amén, b a r u j h Hashem. De esta para allá fueron los versículos que más me impactaron a mí personalmente, son hermosísimos. Dice que el ángel del Eterno tiene su nombre sagrado en sus entrañas, o sea, en lo más profundo del ángel, dentro de él, tiene el nombre sagrado del Eterno. Pregunto, ¿dónde está el nombre del Eterno? ¿La sacamos a pasear todos los Shabbat? ¿Por qué nosotros damos honra a la Torah? Porque está el nombre sagrado del Eterno. Y el nombre sagrado del Eterno está a ñ a d o de su voluntad. d De sus mandamientos y de lo que Él quiere en nuestra vida, tanto cuando estamos equivocados en pecado, pero también dentro de la t o r á está la redención y salvación por haber cometido los errores. Ahora pregunto: ¿quién tiene el nombre sagrado del Eterno en sí mismo? ¿Quién representa e l eterno mismo físicamente, como lo dice el libro de Colosenses? Que es la parte visible, Dios invisible. ¿Quién es el que tiene la palabra? ¿Quién es la palabra viva? Mashiach, Yeshua, Baruch, Hashem. ¿Se acuerdan cuando Josué fue a la guerra? ¿Se acuerdan cuando Josué fue a la guerra? Y, y Moshe tenía los brazos en alto. Se le presentó un ángel y le preguntó: ¿Quién eres, eres tú? ¿Eres de ellos o eres de los nuestros? Y le dijo: Yo soy el comandante de los ejércitos del Eterno Vivo. ¡Wow! El ángel del Eterno. Y sabemos que el ángel del Eterno, el comandante de las huestes celestiales, es m a s h i a h El Mashías del Eterno. Y ese es Yeshua para nosotros revelado. Para algunos no ha sido revelado, pero para nosotros ha sido revelado. Baruch Hashem Y lo hermoso, lo hermoso de esta afirmación, lo hermoso de esta promesa, es que si nosotros oímos la palabra del Eterno. Y le obedecemos, su ángel irá delante de nosotros. Eso no quiere decir que no vamos a pasar alguna adversidad, porque nosotros no estamos en Israel. ¿Dónde estamos? En Venezuela, en la Candelaria, ¿no? <ríe> Aquí. Pero obviamente estamos en la diáspora. Estamos en el exilio, estamos exiliados. Somos parte de, esa, de ese exilio por el pecado de nuestro pueblo. Estamos en medio de la idolatría del mundo. Y estamos padeciendo justamente de estar en la idolatría del mundo. Pero somos una luz en medio de la idolatría de este mundo. Y que vendrá el Mashiach en presencia, en físico, y nos llevará a todos los creyentes de los cuatro confines de la tierra para estar juntamente con Él. Amén. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y estar en medio de la idolatría, estar en medio de este mundo, muchas veces. Crea luchas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la misma idolatría. Y vamos a tropezar con la idolatría de este mundo. Vamos a tropezar con los entretenimientos que nos ofrece este mundo. Vamos a tropezar con las distracciones que nos ofrece este mundo. Porque estamos en medio de Él. No somos de este mundo porque no creemos lo que el mundo dice. Pero estamos en medio de este mundo. Somos una luz. Tenemos la t o r á del Eterno, bendito sea, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que debemos pregonar para ser una luz en medio de la oscuridad. No que la oscuridad nos arrope, no, que seamos una luz en medio de ella. Y justamente el ángel del Eterno, bendito sea, que va delante de nosotros, Nos dice la promesa que Él nos va a guardar y que nos va a cuidar. He escuchado a muchos creyentes m i s i á n i c o s que se han adentrado dentro del judaísmo que le llaman idó idólatras. Eres un cristiano disfrazado de, de, de mesiánico, de judío. Cuando hay personas que dicen que tienen la sangre de Yeshua a m a s í a s en sus vidas. O que la sangre de Jesucristo tiene poder. Que la sangre de m a s í a s tiene poder. Ya decir esas palabras, muchos lo t o g a n Como tú eres un cristiano, chico. Tú entiendes la esencia del judaísmo mismo. a ¿Ah? Tú no eres un judío. Miren lo que sé es ahí. Porque los he visto y los he escuchado. Todo un arrastra、eh, ideologías paganas,、eh, romanas, griegas. Pues déjeme decirle que sin la sangre de m a s h í a s Yeshua. No pudiésemos acercarnos a la presencia del Eterno. Y que eso ya estaba escrito en los mandamientos y en los propósitos del Eterno. a c o m p á ñ e m e un momento al capítulo 24 de esta para s h a á Capítulo 24, y vamos a leer del versículo 1. Aquí, aquí no hay redención de pecados. Aquí no hay remisión de pecados. Aquí está comenzando la historia de nuestro pueblo de Israel. Ojo. Aquí no había sido revelada totalmente la Torah. Está empezando a ser revelada. Mas mire lo que pasa aquí. 24:1 dice: d e s d i c o Moche, soy al Eter tú con Aron, Nadab y a b i ú y con 70 de los ancianos de Israel y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará al Eterno. Pero ellos no se acercarán. Ni é l l o subirá con él. Y Moisés,、so, y con él, todas las palabras del Eterno. Todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz. Y dijeron: ¿Qué dijeron? n a c e Benishma. ¿Ah? Haremos y entenderemos. Obedeceremos y entenderemos. ¿Mm? Creo que todos, como padres, hemos mandado a nuestros hijos y nosotros, como hijos, nuestros padres nos han mandado a hacer algo y a veces no lo entendemos. ¿Y cuántos le hemos refutado a nuestro padre? ¿Para q u e voy a hacer eso?、Ah, es que no entiendo. ¿Cuántos le han respondido a ese padre? ¿Mm? Imagínense si el pueblo israelí se respondía así al eterno. Vieron que el, el pueblo de Israel no era solamente d u r a s e r v i z También era un pueblo obediente. Tenía un gran corazón para servir al Eterno. Y eso es lo que es el Eterno. El mundo era es servimos. r un pueblo fiel. Que tenía sus pecados. Tenía sus errores. ¿Y quién está libre de errores? Si un día estamos adorando al Eterno y otro día podemos estar pecando. ¿Ah? Y el pueblo de Israel tenía un corazón tan noble, tan fuerte y tan grande que dijeron: Haremos. Y después entenderemos. Después preguntaremos. Pero primero obedeceremos. Baruch Hashem. Eso es judaísmo. Eso es e s t a r dentro de los mandamientos. Hacerlo sin temor. Obedecer las cosas. Para luego entenderlas. A lo mismo no lo vas a entender como cuando empezaste a hacer Shabbat. O muchos de los hombres cuando hicieron la circuncisión, a lo mejor en ese momento no entendieron, pero obedecieron y después fueron entendiendo y después fueron adentrándose dentro de la bendición de obedecer al Eterno. Bendito sea. a p o r q u á n es bendición la del t e r n o cuando hace s h a a b t c u á no t nos han sentido la alegría?、Eh, es ese, no sé cómo describirlo, ese ambiente que hay en el hogar cuando hace Shabbat es algo indescriptible. ¿Tiene sus luchas? Claro que tiene sus luchas, a veces es difícil, no lo haces como es, pero la, la, el, el mandamiento dice: acuérdate del día de Shabbat y honra, haz el día de Shabbat, pero por lo menos acuérdate. Lo más importante es eso, acordarnos del Shabbat y tratar de cumplirlo. A veces lo haremos con toda la. Eh, gala posible, o a veces lo haremos de forma más humilde. Pero recordamos el día de Shabbat, porque el Eterno está con nosotros en la abundancia, pero también en la posteridad. ¿Mm? Y que hermoso es poder celebrar Shabbat. Y, el, y lo hermoso de nuestro pueblo es que dice: obedeceremos y luego entenderemos. Que hermoso es eso. ¿Quién como padre no quiere escuchar a su hijo hacer eso? ¿Ah? Que lo mandes a hacer algo y ese muchacho yo obedezco. Y después entiendo. Ah, bueno, mira, sí, para esto que quería mi papá que hiciera esto. ¿Ah? ¿Quién no desea un hijo obediente? Esto ¿Mm? tienes que sembrar tú. Para tener un hijo obediente, yo debo ser obediente al padre. Yo debo ser obediente a los principios. Yo debo ser obediente a la. Y tendremos hijos obedientes. Amén. Como que no hay muchos hijos obedientes, por eso amén estuvieron como que. Así tienen, Barubashé, q u é bueno. <risa> Seguimos leyendo. El 3 decía: Cumpliremos todas las palabras que el Eterno ha hablado. 4. Y escribió Moche todas las palabras del Eterno, y levantándose temprano de mañana construyó al pie del monte un altar y dos estelas conforme a las doce tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, e hicieron sacrificios de becerros y ofrendas de paz al Eterno. Ajá. Y aquí viene lo bueno. Leamos con detenimiento. 6. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar.、Uh -huh. Ya sabemos que la sangre tiene que ser derramada en el altar. Pero, ¿qué pasó con la otra sangre? El siete. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron nuevamente: Cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Eterno habló. Ocho. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. ¿Ah? La roció sobre el pueblo diciendo: He aquí la sangre del pacto que el Eterno ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Baruch Hashem Y entonces, si la sangre del toro. Y la sangre de los holocaustos para sellar el pacto del Eterno es pura. Cuanto más la sangre del Mashiach, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, y pueda ser rociada en ti para redención y para confirmación del pacto del Eterno en tu vida. Arú Hashem. Entonces, decir que hemos sido rociados con la sangre de Machías, del sacrificio del Eterno mismo, para redención de nuestros pecados y para, el, para sellar el pacto del Eterno en nuestras vidas, es porque la sangre de Machías tiene poder en nuestras vidas. Tiene poder en el mundo físico y más aún tiene poder en el mundo espiritual. Porque cuando pasó ese evento, se paralizó el mundo, se paralizó completamente todo. Porque la sangre de Mashiach estaba siendo derramada y la voluntad, el pacto de amor más hermoso. Más inimaginable que podemos tener es que el Hijo del Eterno mismo iba a derramar su sangre, que el Eterno iba a permitir ese evento para que tú y yo y el resto de la humanidad pudiésemos ser salvos delante de la presencia del Eterno. Eso es amor. Eso es misericordia. Y no nombrar los méritos de m a s h í a s Yeshua, no ni siquiera nombrarlo por tratar de caer en idolatría, es pisotear la sangre, es pisotear el pacto que el Eterno mismo nos ha dado para poder estar delante de su presencia. Imagínense que el pueblo de Israel hubiese pisoteado los mandamientos en ese momento. No lo hagamos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. El que usted nombre a m a s í a s Yeshua en sus oraciones, en su tefilot. El que usted nos nombre que los méritos no está cayendo en idolatría, está dando los méritos y el agradecimiento al Padre para poder estar delante de su presencia. Sin los méritos de Mashiach no podemos ni siquiera acercarnos porque no somos justos ni dignos para estar en su presencia. Y yo no estoy hablando por hablar. Aquí, por favor, los hermanos que tengan su Biblia, ¿quién puede buscarme, por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 12? Hebreos capítulo 9, pónganse pie, por favor, y dígalo en voz alta. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Amén.、Ahí、habla de la sangre del Mashiach una vez y por todas, por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Por favor, póngase de pie la persona que lo vaya a leer. Apocalipsis, capítulo doce, versículo once, doce, once, capítulo doce, once, fuerte, por favor. Amén. Baruch a s h e m que versículo tan hermoso. Dice que ellos ellos vencieron por la sangre del Cordero y despreciaron su propia vida por seguir las palabras del Eterno. Bendito sea. Baruch Hashem, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. La persona que lo vaya a leer, póngase en pie, por favor. Capítulo uno, cinco, fuerte, José, amén. Por medio de su propia sangre nos liberó del pecado, de las transgresiones. Por favor, primera de Juan, capítulo 1, 7. Primera de Juan, capítulo 1, 7. Póngase de pie a la persona que lo vaya a leer. Amén. Si andamos en luz y somos luz, ha sido por la sangre de Machías Yeshua. ¿Ah? Hebreos capítulo nueve, versículo catorce. Hebreos nueve, catorce. Pónganse de pie, por favor. Amén. Mire, este versículo es hermoso porque nos habla de que cuanto más m a s h í a s derramó su sangre a través de su rúa a Codex, ¿ah? nos limpiará nuestras conciencias. Mire, qué tremendo esto: limpiará nuestras conciencias para poder servir al Eterno. O sea que para servir al Eterno debemos tener nuestra conciencia. Limpia. Y la única manera es a través de la sangre de Mashiach. ¿Ah? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 19 y 20.、Ajá. Fuerte. Ya, 20, el 20, ya le viste el 20, sí, Párchenme. Él ha roto el velo para poder pasar al lugar santísimo. h o s dice en válida l i ó n del porqué. ¿Quiénes son que tienen derecho a pasar al lugar santísimo? Mire, eso es un gran secreto porque muchos discuten que el único que puede estar en el lugar santísimo es el coengador. ¿Quién es el coengador del día de hoy? m a c i a q e e s m o s los libros hebreos, eso es correcto. Por eso, que por los méritos de m a s h i a a través de su s a c r i f i c i o de la sangre, cubiertos con la sangre del c o r e r o de m a s h i a es que nosotros, a través de Jesús, podemos estar en su presencia. Nosotros no somos dignos. Escúchame bien, nosotros no somos dignos. Nos hace digno s la sangre de m a s h i a para poder e s t a r en presencia a través de m a s h i a no por nosotros mismos. No sé si me hago entender. Si, si, si, si me hago entender. Nosotros, los méritos, no podemos estar en el lugar santísimo. Es a través de la sangre, cubiertos con la sangre. Y nuestra presencia, como tal, n u e s t r a presencia. Es Masía Yeshua. Y a través de Masía es que nosotros estamos delante de la presencia del Eterno. Amén. Por eso es que sin Masía. Por eso es que sin la sangre de Masía no podemos estar en la presencia del Eterno, bendito sea. Y por eso tenemos que darle el mérito y el agradecimiento a nuestro A por ese sacrificio, porque fue dado y regalado por nuestro mismo Padre Celestial. Amén. Y todos los días le damos gracias por ese regalo sin el cual pudiésemos estar en su presencia. Amén. Quiero culminar con acompáñeme al libro de Matatiahu de Mateo, capítulo veintiséis, veinti, para ver a veintiséis, veintiocho. Quiero c u l m i n a r con esto, porque así como Moshe roció al pueblo para sellar el pacto de lo que el Eterno estaba haciendo en ese momento, con la sangre del de holocausto, c u á n t o más Machías, que dice en el capítulo 26, versículo 28, dice. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Amén. Y aquí está hablando de la cena de pesar y de lo que representa el vino. El vino representa la sangre de m a s h í a Y ya para culminar, les doy esta enseñanza. Si usted quiere, la investiga más en la semana. <ríe> el Eterno en un principio dio los sacrificios al pueblo de Israel para hacerlos, tanto en el desierto como dentro de la tierra de Israel. Y los sacrificios eran puestos en el altar con el fuego y todo lo demás, solamente si eran sacrificios de animales y también vegetales. Pero luego el Eterno. Pone una libación. No sé si ustedes han escuchado eso en los sacrificios. Dice que harás una libación en el sacrificio y en el holocausto. Entonces, habían unos sacrificios sin libación. Y después habían unos sacrificios con libación. Libación es vino. Que vertían vino en el sacrificio. Pues déjeme decirle que vino es regocijo. Vino es justamente. La, lo que el Eterno quiere, la alegría del sacrificio, la alegría de lo que está pasando en ese momento, y Yeshua representa la alegría, la santificación de ese sacrificio delante de la presencia del Eterno. Por eso es que nosotros hacemos el Kiddush. El Kiddush es una santificación. Vamos a santificar, no es que vamos a brindar, nosotros. Nosotros、no estamos brindando, bueno, vamos a brindar con vino por el Shabbat. No, no estamos brindando, estamos santificando. Y Mashiach, Yeshua, en cena de pesa, en su última cena, dice: Esto es mi sangre que representa la limpieza y purificación de pecados para toda la humanidad. Es la consagración del pacto del Eterno, bendito sea, que ahora a través de su sangre, antes, presente y futuro, siempre nos va a limpiar de pecado para estar santificados delante de la presencia del Eterno. Amén. Baruch Hashem Así que cuando le digan. Que no, que la sangre de Yeshua, todo eso ha ido a la tierra, no, eso está escrito en la t o r á como lo vimos hoy, y que roció al pueblo de Israel para sellar el pacto. Nosotros estamos siendo cubiertos con la sangre de Masías, t i n a m o s día a día con la sangre de Masías, cubiertos con ese sello de pacto delante de la presencia del Eterno, porque somos hijos del Rey vivo. Y la sangre de Mashiach es la que nos ha llevado a ser hijos del Rey de Reyes. A lo mejor no lo verán en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, las bestias de maldad, cuando nos ven, ven la sangre del Mashiach y dicen: Este es un hijo del Eterno, apartado del Eterno, y no lo puedo tocar. Haru Hashem. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque el Eterno lo permite. Es porque el Eterno da permiso, pero con un propósito. Con un propósito. Por eso es que yo dije: Cuando usted está pasando un proceso, no es porque usted está pasando un proceso, no. Usted está siendo procesado. Porque el Eterno lo quiere elevar de nivel espiritual. Baruch Hashem. Que nuestra vida sea un constante agradecimiento al Eterno por su salvación. Porque, a pesar de que somos humanos, que somos hombres pecadores, hombres con una tendencia al mal, con una tendencia a equivocarnos, no somos santos, no somos dignos, nos equivocamos. Un día podemos alabar al Eterno, podemos e x a l t a r y decirle las hermosas palabras de nuestro corazón. Pero otro día podemos decir una grosería, podemos decir una blasfemia, podemos decir una maldición. Por esta misma boca puede ser para bendición y por esta misma boca puede ser para maldición. Pero, ¿cuál es la, la alegría del creyente? ¿Cuál es la a l i v a c i ó n del creyente? ¿Ah? Que tenemos a Mashiach Yeshua y que su sangre nos limpia y podemos estar delante de la presencia del Eterno, bendito sea, porque a q u í e r e un corazón arrepentido, un corazón que no se, no se quiere equivocar a pesar de que se equivoque. Pero la intención de nuestra vida, la intención de nuestros pensamientos, es agradar a nuestro Rey, es agradar al Creador de los cielos y la tierra y ser parte de esa creación agradecida. Y Rendida a sus pies, que nuestra vida siempre sea de agradecimiento y de alegría, a pesar de las circunstancias, que podamos siempre dar un agradecimiento a nuestro Padre. Quisiera que cerraras tus ojos en estos momentos. Y que expresaras agradecimiento. Lo que se te venga a la mente, o lo que el Eterno ponga en tu corazón en estos momentos a través de su Ruaja Kodesh, y agradece al Eterno por eso que, que tienes en tu mente ahorita, en tu pensamiento, y agradece al Eterno por eso que tienes. Gracias, Hashem. Gracias por tu bendita Torah, por tus mandamientos. Gracias por ese amor tan incomprensible que tú me has dado. Porque has tenido misericordia de mí. Gracias, Hashem. Gracias por la vida. Gracias por el aire que me das. Por los alimentos. Por poder caminar. Por poder ver. Gracias, Hashem, porque tengo un techo donde dormir. Gracias h al s e ñ por las pruebas que tú me permites pasar, porque yo sé que son para bien y para crecer. Gracias por la sangre del Mashiach, la cual me limpia de todo pecado para p o estar delante de tu presencia. Gracias por el Consolador, por tu Rua j a c o de j a que me lleva a toda verdad y constantemente está tocando la puerta de mi corazón y de mis pensamientos. Diciéndome qué debo hacer y qué no debo hacer. Gracias porque es como un sonido de s h o f a r en mis pensamientos. Que me advierte antes de cometer un error. Perdóname, Hashem, perdónanos por muchas veces caer en ese error por terquedad nuestra. Pero tú conoces las intenciones de nuestra vida. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Y es agradarte y ser agradecidos contigo, Hashem. El Eterno ama a un corazón agradecido. Y por eso queremos agradecerte hoy, Hashem, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre. Gracias, Eterno. Gracias, Hashem. Exprésele allí donde está. Dele gracias al Eterno. Abra su boca y dele gracias al Eterno. Gracias eterno, bendito eres Hashem. Gracias Hashem. Gracias Padre. Te alabo Padre, te exalto. Gracias Hashem, te agradezco Padre. La alabanza y la adoración es una expresión de agradecimiento. Gracias Hashem. Que mi corazón siempre quiera cantar y expresarte amor, de agradecimiento por todo lo que tú haces en mi vida Hashem.